un momento después la criada una viejecita tan beata como su ama salió de la casa y llamó con dulce voz ¡eh! ¿señor José? ¿está por ahí el señor José? ¡baje! que le quiero dar un recado José se estremeció se levantó y roncó de emoción contestó bajando a saltos ¡allá voy! ¡allá voy señora Baltasara!